El Círculo Secreto. Muchas personas han sufrido muerte clínica. Estuvieron un tiempo muertos en el más allá. Después resucitaron resucitaron entre comillas y además eh, volvieron a la vida hoy vamos a conocer algunos casos con determinadas capacidades son casos eh, fantásticos, eh, fascinantes enigmáticos que hoy tratamos aquí en el círculo secreto Un círculo secreto Estaremos dentro de unos minutos con él En donde vais a escuchar a una de esas personas Una persona que estuvo clínicamente muerta Antes hablamos en unos minutos eh, Con Miguel Pedro Miguel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas ¿Qué tal Miguel? ¿Qué tal Bruno? ¿Qué tal Silvia? bueno Vamos a definir algo que no se ha definido nunca o en cada país, en cada legislación lo tiene una forma, que es la muerte. ¿Cómo se sabe que una persona está fallecida y qué significa estar clínicamente muerto? Bueno, pues realmente hoy en día no se tiene demasiado claro. Como tú muy bien acabas de apuntar, mm. dependiendo del país, eh, la muerte es una cosa o es otra. E incluso dentro del propio país, cuando hay distintos eh, sistemas de salud, eh, por ejemplo, regionales o estatales dentro de Estados Unidos, la muerte es una cosa diferente. Hasta hace algunos años se tenía bastante claro. La muerte era cuando el corazón dejaba de latir durante unos minutos. Pero hoy la cosa ya no está tan clara. Y esa línea o ese. esa frontera que divide... La vida de la muerte no está tan clara, porque hoy vamos a hablar de casos absolutamente excepcionales, pero que demuestran, como digo, que, que, que en realidad no se tiene claro qué es eso de la muerte. Vamos a hablar de personas a las que podemos denominar, con todas las letras, resucitados, porque han estado muertos alrededor de una hora, es decir, sin, latir el, sin latido de corazón, sin sangre bombeada al cerebro, durante una hora y aún así han vuelto a la vida y lo que es más excepcional sin ningún tipo de problema y de daño cerebral sin secuelas al, sin secuelas cerebrales que es algo absolutamente inaudito eso ya es un milagro para conocer un poquito este tipo de casos eh, vamos a saber eh, de un ejemplo uno que no nos eh, sirve un poquito para saber de qué tipo de fenómeno estamos hablando Bueno, pues podemos contar uno, uno de los casos más conocidos de ese tipo y más eh, excepcional es el protagonizado por un chofer neoyorquino, él se llama Joy Tiralosi, y una tarde de agosto de 2009 empezó a sentirse muy mal, no, no podía moverse muy bien, se mareada, se mareaba, sudaba mucho, total que al final, eh, gracias al consejo de su mujer y un amigo, decide acudir a, a urgencias. Urgencias de un hospital, el hospital presbiteriano de Nueva York. Y allí, en, en urgencias, eh, pierde el conocimiento. Sufre un, un paro cardíaco e inmediatamente los médicos intentan reanimarlo. Hacen algo muy inteligente y es que, eh, a la vez que estaban intentando reanimarlo, le ponen... Le colocan una serie de bolsas de plástico llenas de hielo en diferentes partes de su cuerpo. Ah, fíjate. En los costados, bajo las axilas y a cada lado del cuello. Yo, para pues que... eso está muy bien que lo comentes, porque ahora sí hay el aparatito que enseguida mm. te da la opción, pero hace mucho y en sitios todavía no está que des esas posibilidades de que se haga una reanimación o, por ejemplo, intentar protegerle lo máximo posible, es muy importante claro, ¿eh? lo que eh, estás diciendo. Eh, esto esto sobre todo lo puedo hacer cuando, cuando alrededor de, de una persona que ha sufrido un paro cardíaco hay un equipo médico, ¿no? porque a la vez que lo están reanimando, le están colocando esas bolsas de hielo, que es, al fin y al cabo, para mantener la temperatura, la temperatura y los órganos vitales, es decir, para evitar o al menos... Eh, retrasar los posibles eh, problemas que, que pueda conllevar ese, ese paro cardíaco en órganos vitales. ¿Entonces ¿no? lo pusieron en las axilas? ¿En dónde más? Pues bajo las axilas, en los costados y a cada lado del cuello. Uh -huh. ¿no? Y a la vez estaban intentando reanimarlo. Mm, bueno, eh, incluso, fíjate, a, además de la reanimación cardio, cardiopulmonar, le aplicaron inyecciones de adrenalina, Y descargas con Ajá. el desfibrilador. Pero aún así, pues este hombre no reaccionaba. Pasaron cinco minutos, pasaron 10 minutos, pasaron 15 minutos. Después de 15 minutos, a, a pesar de que se produzca esa reanimación, los daños son absolutamente inevitables, irreparables y gravísimos. ¿no? Pero aún así, los médicos continuaron 25 minutos, 30, 35 minutos, 40 minutos. O a sea, los 40 minutos, normalmente... Después de 15, 20 minutos los médicos dejan de, de actuar porque dan por hecho que es imposible que una persona vuelva a la vida y si lo hace, pues se encontrará en un estado vegetativo y acabará sí, falleciendo, sí, sí, sí, ¿no? Sí. Por lo tanto, a veces es peor el remedio que la enfermedad, como se suele decir, pero bueno, aquí los médicos lo intentaron sobre todo porque le habían aplicado esas bolsas de hielo para proteger en la medida de lo posible eh, esos órganos vitales, ¿no? Él vuelve a la vida A partir de aquí, dicen, bueno, dices, esto es un milagro, ¿no? Pero todavía es más milagro mantenerlo con vida después de 40 minutos sin latir el corazón, porque lo primero que tienen que saber los médicos es cuál ha sido la causa de ese paro cardíaco, para que no se vuelva a repetir. Entonces, inmediatamente los llevan a un laboratorio, y en el mismo hospital, y allí descubren que se trata de una serie de obstrucciones en los vasos sanguíneos, ¿no? A la vez que están intentando acabar con esas obstrucciones En los vasos sanguíneos, lo más rápido que pueden, le vuelve a fallar el corazón. Está 15 minutos muerto, de nuevo. Finalmente, eh, lo reaniman eh, durante 24 horas, y esto es muy importante, lo mantienen el cuerpo frío con una, con una máquina que se llama Arctic Sun, o sea, sol ártico, que, que sirve para mantener eh, el cuerpo a una temperatura muy baja y para evitar la degeneración de las células de los órganos vitales no después de esto lo, le, le inducen un coma durante cuatro días Madre mía. lo conectan a un respirador y finalmente cuando creen que está en condiciones de salir adelante, los médicos revierten ese coma y lo primero que hace este hombre está auténtico resucitado cuando sale de ese coma inducido es decir, que ha estado en el cielo que ha estado con una entidad espiritual, que él incluso llega a identificar con Dios. Él dice que era una entidad luminosa, sin una forma específica, y que desprendía una sensación inenarrable, que nunca había sentido en la tierra, de amor, de amor, cariño y calidez. Decía que es algo que no puede describir con palabras, que ha estado en el otro lado y que le había perdido completamente el miedo a la muerte, y que por alguna razón y esto es algo que repiten muchas de las personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte, todos tienen una sensación de misión, pero como digo siempre, no una misión de cambiar el mundo, no una misión de convertirse en un gran líder político-económico, sino de hacer la vida más fácil y de ayudar a la gente que tienen a su alrededor, ¿no? Uh -huh. tenía... cuenta de que el mundo es más pequeño que está a tu alrededor? ¿Que si se quiere cambiar el mundo, no se cambia ni lo cercano ni lo lejano? ¿Que si se intenta cambiar lo que hay alrededor... Eh... Poniendo ahí una chispa, se inicia un tsunami eh, que tiene que seguir mucha gente, pero es más importante eso que lo otro, ¿no? Mm, fíjate, este, eh, este caso, este caso eh, generó eh, una enorme polémica, pero una enorme polémica porque plantea numerosos interrogantes desde el punto de vista médico, ético, filosófico, incluso teológico. Yo es que ahora mismo, según lo que lo cuentas, alucino, porque si se despierta, vale, no tiene secuelas, pero claro, que ya directamente se ponga a hablar y, y, como si no hubiese pasado absolutamente nada. Claro, es que es un caso absolutamente excepcional, eh, no tanto por la experiencia cercana a la muerte, sino porque es un hombre que ha estado casi una hora sin la el corazón y que luego tiene una segunda muerte clínica de quince minutos, ¿no? que la recuperación es absolutamente extraordinaria que no tiene... Si ha tenido secuelas en el corazón, tiene que tomar una medicación, eh, le funciona solo el 35% de su corazón, pero, pero lo normal en estos casos es que hubiera estado... vamos. El cerebro tocado. Un, el cerebro tocado en un estado absolutamente vegetativo. Y como digo, esto abrió una gran polémica sobre todo esto, porque la pregunta es, ¿qué es la muerte? ¿Y dónde está la muerte? ¿Cuál es esa línea divisora, divisoria? ¿no? Y de hecho los especialistas... Ahora mismo los, los especialistas en, en reanimación dicen que a ritmo que avanza ahora mismo la, la tecnología, la técnica, los avances médicos, en unos años se podría reanimar a gente después de varias horas sin latirle el corazón y en 10 y 15 años se podría reanimar a gente después de 15, 20 o incluso 24 horas, un día sin latirle el corazón. Es decir, de algún modo eh, conservar ese cuerpo y prepararlo Médicamente, para la reanimación, 15, 20 o 24 horas después, desde el punto de vista teológico, la pregunta es, si existe el alma, ¿dónde está el alma en ese tiempo? Y cuando se produce esa reanimación, ¿qué pasa? ¿Vuelve al cuerpo? ¿no? Es decir, plantea un montón de interrogantes. ¿Existen casos en España de este estilo? Sí, de, desde luego no se conocen casos en los que esta persona, o los, los pacientes que sufren, una muerte clínica, eh, permanezcan sin latido de corazón, pues, más de media hora, ¿no? Y sobre todo, que es el caso que acabo de comentar ahora, que es absolutamente excepcional, eh, bueno, regresen a la vida prácticamente eh, sin lesiones graves que les impidan vivir ¿no? pero sí, sí, ha habido, ha habido casos de este tipo por ejemplo casos como el de Eduardo Gil eh, es una persona que ha habido una experiencia de estas características y que está esta noche con nosotros en las Rosados Vientos Eduardo, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches Eduardo, bueno. ¿se puede decir que a ti te declararon como persona que había fallecido? ¿estuviste clínicamente hablando ¿estuviste muerto? 100% clínicamente muerto ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Yo sufrí un derrame cerebral en agosto del 2008. Tardaron en atenderme 45 minutos o más, a lo que se dignaron en atenderme, ya no había nada que hacer conmigo. Esto en el servicio de urgencias del hospital de Calatayud, don Ernest Judge. Aún así, cuando se dignaron en atenderme, porque tengo que hablar muy claro, apostaron por mí y me trasladaron a Zaragoza. Uh -huh. El neurocirujano que me operó dijo, voy a intentar por este muchacho. Y sorprendentemente volví a la vida. Yo sufrí un derrame cerebral congénito, quiero decir con ello, que nací con una malformación en una arteria cerebral, el cual no, el, era de menor diámetro o el caudal sanguíneo no tenía que discurrir el necesario. Eso creó un aneurisma. Un aneurisma, yo no soy médico, pero es como una inflamación del vaso sanguíneo que provoca su rotura y todo ese sangrado lo que provoca es una presión intracraneal sobre el cerebro Des ap apostando por mí este neurocirujano al cual siempre estaré eternamente agradecido sorprendentemente volví a la vida y permanecí tres meses en coma esos tres meses en coma una vez que salí lo sorprendente de todo que no reconocía, inclusive mi propio padre me pellizco para que entrara en ...que actuase como una reacción tras el coma. Preguntó por mí, ¿sabes quién soy? Dije, sí, usted es un tío mío. No llega a reconocer a mi padre. Posteriormente, a los días de salir del coma... ...recibí también la visita de unos amigos finlandeses... ...que me hablaron en finlandés... ...y reaccioné en finlandés. Es curioso. Cuando yo he ido solo a Finlandia... ...de vacaciones... ...he ido a Helsinki, a Turku Tampere. Quiero decir que es que el ser humano... ...es... Es algo que hay que investigar porque es súper yo no paro de sorprenderme a unos años después que han pasado diez años de esa capacidad cerebral de decir pero cómo reacciono en español no reacciono y me hablan los amigos en finlandés y reacciono en finlandés. Fíjate, es una historia tan, tan eh, increíble y apasionante, pero eh, hablar con una persona que ha estado clínicamente muerta, que luego ha estado tres meses en coma, ¿cómo fue y cómo viste el momento en que te despertaste y dijiste, bueno, aquí estoy? Yo hablé con mi padre y dije, padre, está con mamá, está con el tío Jesús, está con los abuelos. Me dice, hijo, no hables de eso. Ahora digo, sí, he estado con ellos. Y la extrañeza de mi padre, ¿cómo que has estado con ellos? Sí, he estado con ellos. ¿Y es donde Yo creo que es el cielo. Porque si estoy hablando con ellos y me dicen, primero te voy a contar, se me aparece como un ente luminoso, al cual yo le digo, no me diga usted que usted es San Pedro es el, el humor que tenemos los aragoneses uh -huh. y me dice, no me hables así mira quién hay aquí pero es que, eh, mira quién hay aquí acto seguido se acercan mis familiares fallecidos entre yo, mi madre mi tío y abuelos que llegué yo a conocer en vida y otros abuelos que yo no llegué a conocer en vida hablo de abuelos maternos y abuelos por parte de padres paternos y me dicen pero Eduardo, que aquí está muy bien porque mi extrañeza yo es que no estaba tan feliz allí Y me dicen, Eduardo, que tienes que volver y cuidar de papá, que aquí no te puedes quedar. Pero yo me quería quedar allí. Estoy hablando con toda naturalidad como si le hablase con un familiar, un íntimo amigo. Quiero que los oyentes conozcan mi caso. Para mí, esta experiencia me cambió totalmente la vida. ¿Qué edad tenías, Porque... Eduardo? ¿Cómo? Perdona, dime. ¿Qué, ¿Qué edad tenías? Pues mira, curioso, yo tenía 32. Cuando me dio el derrame cerebral, cuando salí del coma, había cumplido los 33 tres También comentándolo con la familia, digo, mira qué curioso, la sí, edad de Cristo, sí. pero es que lo más curioso de todo, que quiero hacer hincapié, que es que salgo de coma el 13 de octubre, el 13 de octubre es San Eduardo, es que no encuentras explicación, es que todo, es empiezas a enlazar las cosas y dices, pero hombre, ¿cómo va a ser todo esto coincidencia? Y luego, encima, cuando despertaste del coma, el resto de tu vida has tenido como una mano protectora, un sexto sentido, algo que te ha guiado a, muchas veces, eh, qué paradójico, ¿no?, a sobrevivir a ciertas cosas. Pues sí, mira, como, como tema anecdótico que ya se sobresale, yo ya lo sobrenatural, ya estoy, yo soy, estoy escribiendo un libro, Y yo voy a la biblioteca, en la biblioteca de Calatayud me dejan ejemplares, que obviamente no son, se lo pueden coger cualquier usuario de la biblioteca. Me cojo el libro, empiezo a ojearlo con toda la mayor ilusión del mundo en una plaza, y se desplaza la Correa de Calatayud. Empiezo a ojear las hojas, los temas que me interesan, sobre el tema de Alfonso I, el batallador, y a todo seguro empiezo a encontrarme como, hago interior una sensación de un malestar, y digo, qué, qué extraño, aquí no me encuentro bien me voy a marchar de aquí, no cosa pase algo, no cosa pase algo, curiosamente, se desploma el medianil de una casa. Si yo llego a estar ahí, en ese punto concreto, me hubieran pillado los escombros del desprendimiento. Y entonces ya, es cuando yo ya me sorprendo, y digo, pero otra vez, que me ha salvado la vida? ¿Cómo decir, qué me ha salvado la vida? ¿Quién? Mis seres queridos, otra vez, que me han protegido. Y empiezas a, a darle vueltas al asunto diciendo, tantas casualidades, no puede ser, está claro, que hay más allá o hay alguien que me protege. La verdad, eh, Miguel, es uh -huh. que parece que hay más casos de estas características en el sentido de que esa experiencia, esa muerte clínica, lo que le vivió, que fue una FM, eh, parece que despiertan la conciencia, que despiertan ese sexto sentido, eh, que cuando pasa esa experiencia se tiene alguna capacidad además. Bueno, yo suelo decir de, de las personas como, como Eduardo, que han, que han vivido una, una experiencia cercana a la muerte muy potente, eh, que les cambia com, completamente completamente la vida. Y es cierto que muchos de ellos desarrollan ciertas capacidades psíquicas e incluso la posibilidad de contactar Con, con familiares fallecidos o con o con entidades del, del otro lado. ¿no? A mí sí que me gustaría preguntarle a Eduardo, bueno, hemos hablado en muchas ocasiones, a, a mí me ha contado su experiencia en, en, en varias ocasiones, y la verdad es que cambia mucho cuando tú lees sobre el tema, sobre las experiencias cercanas a la muerte, y cuando entrevistas a alguien o cuando compartes el tiempo con alguien que ha, que ha vivido una, una de estas experiencias. Cambia completamente porque te das cuenta Que, que esa experiencia es que le cambia completamente la vida, no por esas capacidades psíquicas sino también Eduardo porque sí. en tu caso se te despertó eh, o se te abrió eh, otra forma de contemplar la vida ¿no? quizás mucho menos materialista y, y con la intención de ayudar más a tus semejantes, ¿no? de hacer más felices a la gente que tienes a tu alrededor Sí, aparte, aparte de transmitir mayor felicidad es que la vida tiene otro sentido. No es que valoras los mínimos detalles. Luchas más por los compromisos sociales, por las... ser más solidario con la sociedad en general, por la lucha de, de la gente en el aspecto y las circunstancias. Es de decir, pero si he vuelto aquí, será por algo. Si me han dado una oportunidad, será por algo. Pues yo tengo que contribuir en cierta medida a esta sociedad, y es cuando ya me planteo seriamente el dedicarme a la política y es cuando ingreso en el Partido Socialista Obrero Español de Calatariuz por intentar cambiar esta sociedad, aparte de materialista que es egoísta y es como una paz interior de decir bueno, pues si estoy aquí tengo otra oportunidad por algo quizás porque quieren que esté aquí, ya no te estoy hablando ya, Dios para mí existe ...porque después de lo que he vivido... ...yo sé dónde estuve y para mí existe... ...porque yo no puedo estar con familiares... ...que se pierden físicamente... ...que los no he perdido físicamente... ...a los que, como bien he indicado... ...los que conocen vida y a los que no conocen vida... ...y estoy en un lugar que estoy con ellos... ...entonces... ...una explicación lógica hay... ...pero es que ya... ...se escapa ya del conocimiento humano... ...tiene que ser otra, otra ya más... ...de ciencia, científica... ...y Eduardo... Eh... La sensación, ¿no? que, que a mí me impactó mucho cuando, cuando me lo contabas, ¿no? Lo, lo que sentías al encontrarte en ese otro lado, en ese más allá, en presencia de tus familiares fallecidos, ¿no? Una paz, un, yo, una tranquilidad inenarrable. yo Era una felicidad, pero absoluta, absoluta, tan absoluta, que estaba tan a gusto allí. Tan, una experiencia que nunca no, se vive en la vida. Y yo quería quedarme, que me decían, Eduardo, que tienes que marchar, que tienes que regresar, que tienes que cuidar de papá, pero que ya me quiero quedar aquí. Y ya los estadounidenses o sea, somos cabezones, que no, yo estoy muy feliz aquí, has de regresar, has de regresar. Y fíjate, pues re regresé. Eh, eh, soy tan cabezones eh, que ni hasta un coma o, o, o, o, os deja eh, no, no, no seguir siendo... Pero mira, eh, creo que el mundo es mejor con gente como tú aquí. Bueno, creo pues... que, que, que se ayuda eh, a la gente, tú lo haces eh, en la medida de lo que puedes eh, Ahora los que nos están escuchando están recibiendo el mensaje eh, Te están escuchando y transmites algo, lo que transmites es eh, bueno Yo creo que es eh, bueno para todos eh, que haya gente que cuente experiencias como la tuya Y que transmita ese positivismo, lo que sea Así es, ya sabes que nuestra sociedad puede ser muy cruel Y a mí no me importa que me diga, mira, el resucitado, pero ¿cómo puede decir estas barbaridades? Pues porque sabemos como la sociedad, como la gente, cómo te pueden atacar buscando cualquier excusa. pero yo, yo me considero una persona valiente. Y si contar mi experiencia puede servir de algo a mucha gente, pues bienvenido sea. Porque hay que ser valiente en esta vida, y más viviendo lo que he vivido yo. Pues no me importa contarlo y narrarlo en primera persona. Porque sé que mis palabras pueden llenar de aliento a mucha gente que ha vivido lo mismo que yo, de igual forma sus familias y familiares, y que sí, que hay que luchar en esta vida, y que no nos arrepentamos de nada, que tengamos unas convicciones fijas, y yo considero que esto me ha llenado como persona. Qué bueno. Yo te quería preguntar, cuando has sí. comentado que tuviste esa sensación que te hizo irte de ese lugar, y que luego eh, provocó esa accidente y dijiste me he librado es como que tengo ahí otra vez eh, esos ángeles protectores mis familiares o quien sea que me protegen, ¿Tú esa sensación la has tenido también pero con seres queridos que a lo mejor en algún momento dado en pues, esta y, en esta sensación ya. que dices de ayudar a los demás les has alertado de algo? yo tenía una amiga ya falleció y dije, Cristina ¿qué te pasa? Y dice, nada, Edu, estoy un poco enferma y tengo esto. Digo, pero pues no te preocupes, que tú vas a seguir viva. Vas a abandonar tu cuerpo físico, pero vas a seguir viva. Por es eso la muchacha pues también falleció debido a la enfermedad. Pero esas palabras mías de, de, de esperanza le llenaron tanto. Eso es impagable. En otra ocasión también estuve hablando con... Pedro Ocerolo, una visita a Ancalatayud, sí. que estuvimos hablando sobre los derechos de la plataforma LGTBI, y él emocionó, pues dice, Eduardo, pues tengo cáncer de páncreas. Y pues, dejando en la duda y diciendo, pues me queda poco. Le dije, tú tranquilo, Pedro, que en la vida siempre se continúa y se está vivo. Tú no temas. Ese emocionado se abrazó a mí, me dio dos vesicos. Además, lo importante de esta conferencia en Calatayud, fue que esta sociedad tenemos que cambiar, tenemos que mejorar las cosas, que granito a granito podemos ser un ser que pueda mover todo este mundo, y es así, y él habló con una naturalidad, un afecto y un cariño, y aprovecho de aquí que la sociedad sea menos cruel, que sobre todo apoyen a estas personas también, ya quiero hacer aquí pues un grito y ser la voz de ellos a todos la plataforma LGTBI en España y que se acabe que hay que luchar contra la homofobia, la xenofobia, que todos formamos parte de esta sociedad global, que nos unamos más Eduardo Gil, es un placer escucharte, es un placer eh, tu testimonio y que lo transmitas a la gente, que lo hagas eh, con ese positivismo y que tengas un mensaje eh, que es tan bueno y necesario en estos eh, tiempos, estos tiempos que nos han tocado que vivir, que compartir. Y que luchar contra ellos y con la parte mala Hay que seguir luchando Así es Gracias, Edu gracias Eduardo, un abrazo Un abrazo grande Igualmente. Un, un abrazo gracias, Qué testimonio, eh Miguel Sí, además alguien que eh, Qué que fuerza, qué honestidad, qué sinceridad Y qué mensaje tan bonito para todos mm. Y que además ha luchado Ha luchado mucho, Eduardo Porque después de esa recuperación Tuvo una recaída Bastante brutal ...y acabó en un centro para paliativos... Eh, ...bueno, prácticamente esperando la muerte... ...y también, milagrosamente, logró recuperarse... ...pero es que luego todo ese proceso continuó... ...porque estuvo nueve meses en el centro de atención... ...al daño cerebral aquí en Madrid... ...y, y bueno, todo ese proceso, tres meses en coma... ...nueve meses en el centro de atención al daño cerebral... Esa recaída que casi lo lleva definitivamente al otro mundo, es decir, que ha demostrado, además de toda esa experiencia cercana a la muerte, sus capac las capacidades psíquicas que se le desarrollaron, yo creo que este caso es interesante. Precisamente por esas ganas de vivir que ha demostrado. Eh, y que ha compartido con nosotros, es fantástico haber tenido, haber escuchado, haber conocido esa experiencia. Vamos a conocer algún otro caso mm. eh, que se ha vivido, que tenemos eh, la voz de los protagonistas, eh, por ejemplo, el de Rubi Graupera. Bueno, si, si el caso que comentábamos al principio, el de Joy Tiralosi y, y este Eduardo Gil, son, ...extraños y excepcionales... ...este directamente ya es milagroso... ...así... ...lo denominaron... ...los médicos que intervinieron en la reanimación... ...de nuestra siguiente protagonista que se llama... ...Ruby Graupera... ...es una... ...una mujer que, que vivía en el estado de Florida... ...en Estados Unidos... Eh, ...bueno, vivía y vive... ...en la ciudad de, de Boca Ratón... ...y a los 40 años de edad... ...ingresó en el hospital de Boca Ratón... ...para dar a luz para tener su segundo hijo y someterse a una cesárea rutinaria. Bueno, el parto transcurre con normalidad uh -huh. y en la sala de recuperación comienza a sentirse mal. Bueno, los médicos intentan averiguar lo que ocurre y esta mujer pierde el conocimiento. Al parecer, sufre una embolia causada porque el líquido amniótico entra en su torrente sanguíneo ¡Ostras! bueno, es un caso, son casos muy poco habituales, se dan aproximadamente un caso de cada 100.000 ¿Eh? incluso cuando se produce esta esta circunstancia, la mortalidad es muy baja ¿Eh? es decir, que aparentemente no, no, no es un caso de extrema gravedad, pero aquí parece que, que todos los astros eh, Digamos que, que en el cielo hicieron que, que, que todo se diera mal y que, y que esta mujer sufriera esta embolia, perdió el conocimiento, los médicos no pudieron recuperarla, estuvieron dos horas intentando que recuperara el conocimiento y no solamente no volvió en sí, sino que su corazón dejó de latir. Es decir, que a partir de ahí los médicos lo que intentaron es reanimarla, devolverla a la vida. Pasaron los minutos, 15 minutos, 20, 25, 30, 35 minutos, 40, 45 minutos. La mayoría de, de los médicos en esta situación hubieran tirado la toalla mucho antes, ¿no? a los Como digo, a los 15 o 20 minutos, pero a alguien, al jefe médico, se le puso entre ceja y ceja que había que recuperar a esa mujer e intentarlo hasta el último aliento, ¿no? Pero aparentemente no lo lograron. De hecho y esto también es tremendamente curioso y llamativo cuando estaba teniendo lugar ese proceso de reanimación aparentemente infructuoso la familia de esta mujer allí estaba su marido el padre de la niña que había dado a luz estaba la madre de Ruby y su hermana y los tres, que son personas muy religiosas es una familia muy religiosa se agarraron de las manos, se arrodillaron y comenzaron a rezar ¿eh? intentando que ese poder De, de la oración pudiera ayudar de alguna manera a que Ruby regresara a la vida pero aparentemente no fue posible los médicos se dieron por vencidos y, y avisaron a la familia del fatal desenlace e incluso les permitieron entrar en la sala para despedirse definitivamente de Ruby así lo hicieron pero cuando salieron comenzaron a rezar nuevamente En esta ocasión, en esta ocasión, se unió a ese rezo una enfermera que había participado en todo ese proceso de reanimación aparentemente infructuoso, una enfermera que se llama Julie Ewin, también muy creyente, muy religiosa, y los cuatro, agarrados de las manos, empezaron a rezar. Y en ese momento ocurrió el milagro, y es que Ruby regresó a la vida. Fijaros que... ¡Pese pon... a eso, eh! <risa> ¡Qué malo! Bueno, no, no, no sé cuál pudo ser la causa, pero... Regresó a la vida. De hecho, el director médico de este hospital, del hospital de Boca Ratón, cuando le preguntaron qué explicación médica había, él contestó que no había explicación médica posible, que esto era un milagro y ya está, que no tenía mucho más que decir. Porque se supone que ahí no estaban ya ni reanimándola, no, ya estaba ella totalmente no, no, ya, quieta, ya, sin nadie, sin ningún aparato, sin nada, ni ya, médicos ni nada. Ya la habían dado por, por perdida, incluso la familia. Había entrado a la sala para despedirse de ella, habían salido, se ponen a rezar y en ese momento vuelve a la vida. Más más, eh, más extraño de esto, que esto, es decir, que vuelva a la vida después de casi una hora, es que lo hace sin ningún tipo de problema cerebral. Es decir, que se recuperó perfectamente y hoy en día pues... pues vive. Y la escuchamos, ¿te parece? Bueno, la escuchamos, pero por una razón muy concreta y es que además de todo esto ruby vivió experimentó que, que, que os imagináis que, le, que claro. le ocurrió que vivió una, una, ese una experiencia fecha. cercana a la muerte que, que si queréis la la, la la podemos escuchar venga bueno yo fui a dar a luz a mi hija y fue una cesárea eh, que ya estaba planificada eh, la niña nació eh, y durante eso tuve unas complicaciones de respiración donde yo sentía como unas alergias, eh, di a luz y cuando me llevaron a recuperación se dieron cuenta que yo paré de respirar completamente. Yo paré de respirar por tres horas y, y, y poco y después mi corazón paró por 45 minutos. Okay. Y ya estuvieron, paré de latir, así, oh, morí. Y eh, Después de 45 minutos le dijeron a mi familia, ya hemos hecho todo, hemos hecho todo y inclusive le preguntaron eh, uno de los doctores en, en ese... Había muchos doctores en esa sala ese día y, y preguntó, ¿alguien puede pensar que no, algo que no hemos intentado? Bueno, eh, es decir, lo, los, los doctores lo que decían es, bueno, no se puede decir que no lo hemos intentado todo, pero no hay no hay manera. Y aún así, cuando nadie se lo esperaba, vuelve a la vida. Y como digo, aquí lo que explicaba era un poco eh, cómo... Eh, recuerda esa, eh, ella esa situación que, que vivió y, y, y cómo se lo contaron luego sus familiares, pero como os decía, lo interesante de este caso es que ella vivió una experiencia cercana a la muerte, que si queréis, lo escuchamos. Lo vimos, venga. Yo eh, experimenté lo que muchos dicen, el túnel, experimenté mi cuerpo... Eh, por falta de palabra, volar, pero no es volar como flowing, mm -hmm. y... Eh, veo un espíritu viviente en ese tono de luz y cuando me acerco me doy cuenta que es mi padre que había fallecido hace años y me dice vas a estar aquí un tiempo pero no te vas a quedar aquí no es tu tiempo y en ese tiempo experimenté lo que es una paz que no tengo palabras para explicarla eh, un sentir que Todo tiene su perfecto lugar bueno experimentó una una ECM y, y fijaros qué que curioso que, que está describiendo exactamente la misma sensación que nos acaba de contar Eduardo Gil, ¿no? esa paz, esa esa sensación de, de, de amor, de, de comprenderlo todo, es decir, una sensación que no se puede contar con palabras, es la sensación de inefabilidad, que es Lo mismo que cuenta Eduardo, lo mismo que cuenta esta mujer y lo mismo que cuentan la mayoría de las personas que pasan por una experiencia cercana a la muerte, una sensación de paz y tranquilidad que nunca han experimentado en la tierra y que, y que existe o existiría en ese otro lado, por eso no le tienen miedo a la muerte. Por ejemplo, una de esas personas que también vamos a escuchar, Javier Banegas. ¿Cómo fue su caso? Bueno, otro de estos casos excepcional. Eh, Javier Banegas, cuando ocurrieron los hechos, que fue en octubre de, de 2013, él vivía en Bogotá, Colombia, tenía 39 años y es una persona de muy baja extracción social, es decir, una persona que que vivía digamos, prácticamente en los, en los márgenes de la sociedad. Él se dedicaba a buscar entre los desechos. ¿no? Uh -huh. eh, un día, eh, un día de, de, de ese mes de octubre de 2013, acude con su mujer, Isolina Cortés, a la central de abastos de Bogotá con la intención pues de recuperar algo, algunas cosas de, de la basuridad. Allí se encuentran con una mujer que comienza a increpar a Javier Banegas, diciéndole que qué hace con esa mujer porque ella es su novia. ¿no? Bueno, un lío de faldas, ¿no? Parece ser que también se trataba de una mujer eh, con problemas de marginalidad social. ¿no? Bueno, se unen aquí muchos muchos elementos muy marginales, ¿no? Total, que comienza una discusión, comienzan los insultos, y esta mujer la... ...supuesta novia o supuesta amante de Javier Banegas... ...saca un cuchillo de su bolso y se lo clava en el tórax... Eh, ...inmediatamente llevan a este hombre a un centro médico... ...allí no tienen eh, los medios adecuados para tratarlo... ...y lo de derivan en una ambulancia medicalizada al hospital Kennedy... ¿no? ...y allí los médicos eh, cuando entra ya está en parada cardiorrespiratoria... ...los médicos intentan reanimarlo de todas las formas posibles... Y como en los casos que hemos contado anteriormente, eh, pues hay un médico que, que decide intentarlo hasta su último aliento, ¿no? Que se le pone entre ceja y ceja, que aunque ya no exista ninguna posibilidad de recuperar a este hombre, pues decide continuar, continuar y continuar y al final, después de 45 minutos, cuando los médicos estaban a punto de abandonar, pues su corazón vuelve a latir. Y como... En el caso de Joy Tiralosi y como en el caso de ruby Graupera que acabamos de comentar, lo que no tiene explicación médica de ningún tipo es que se recupera sin ninguna lesión cerebral. Es decir, que estuvo unos días de recuperación y luego volvió a la normalidad. ¿Lo escuchamos, te parece? Sí, lo escuchamos porque <risa> lo que él vivió, como en el caso de, de ruby Graupera, es una experiencia cercana a la muerte, que él cuenta a su manera. ¿no? Vamos a la Javier Cuando yo pierdo mis signos vitales y todo, llega un eh, el Mesías, un Messier. Messier tenía una bata de color crema con unas sandalias café nuevas, hermosas, pero tapado aquí. No se dejaba ver la, la cara. Mesías me cogió la mano así. Me cogió la mano así. Y empezamos a subir una montaña Cuando llegamos allá a la cima Una parte de la cima Llegamos al paraíso Y el paraíso algo bello, algo hermoso Unos pastales verdes, verdes bonitos Sin mancha de nada, de hielo ni nada Y unos árboles verdes hermosos, algo bello Y unos burros De puro peluche Y alrededor de ellos estaba gente orando como la hermana Ligia, la mamá de mi suegra, que en paz descansen, son cristianas, estaban orándole al Señor. Bueno... Qué historia, qué manera de contarlo, es claro, fantástico. ¿eh? Lo, lo cuenta a, a su manera. Claro. En las experiencias cercanas a la muerte hay una serie de elementos comunes que son comunes denominadores a todas las experiencias, pero luego hay una parte que tiene mucho que ver con las creencias de cada persona ¿no? y que es adaptable o intercambiable dependiendo del individuo. Fíjate que en este caso le preguntaron al gerente del hospital, el doctor Juan Ernesto Viedo, qué pensaba sobre el tema, qué explicación tenía y él dice, mire, sobre este asunto no tengo nada que decir. Esto es un milagro y ya está. El círculo secreto, personas que han estado clínicamente muertas. Y... Una de ellas eh, ha estado con nosotros eh, muchos eh, minutos eh, después, en el caso de Eduardo, que lo hemos escuchado, 13 meses en coma, y durante ese periodo en el que estuvieron en el más allá, vivieron una experiencia que aquí hemos contado, Miguel. Eh, rápidamente, porque sé que no tenemos no tenemos tiempo, voy a dar, como siempre, mi correo electrónico, <risa> g arroba punto, com, g arroba punto com y estaré encantado de recibir la comunicación, cualquier comunicación de, lo, de cualquier oyente que haya vivido algún tipo de fenómeno extraño, que enseguida me pondré en contacto con él e intentaré investigar el asunto. Y mañana te vemos de nuevo, ¿no? Aquí estaré. Gracias, la Hasta la próxima.